Bien, seguimos con este análisis posterior a la fecha número 15 del torneo de clausura de nuestro fútbol nacional. Esta vez vamos con lo que son los resultados de dicha jornada que comenzó a eso a las 3 de la tarde, específicamente en la ciudad de El Vigía, donde el cuadro local, el platanero, El Vigía, derrotó un gol por cero al, en este caso a la visita del Deportivo Anzuategui un partido que siempre en esa plaza de siempre torna difícil para el visitante, en este caso no fue la excepción, el Vigía la hace valer su condición local al minuto 49, anota el único gol del partido, el delantero Norman Cabrera se da los tres puntos el cuadro platanero, mientras que lanzó a Tegui B cortaba su posibilidad de seguir ascendiendo en la tabla, Eh, de hecho mantiene su cuarta posición, pero le, le imposibilita seguir acercándose más a puestos de Copa Libertadores, que era el objetivo del cuadro de Daniel Farías, partido que se disputó en el estadio Ramón El Gato Hernández, con 851 personas eh, asistencia con Marlon Escalante como árbitro principal bueno sabemos lo complicado de la cancha el clima, de jugar en, en esa en esa ciudad, y en este caso el vigía que eh, Eh, hasta hace poco estaba luchando también por no solo por salvar la categoría que creemos que ya lo logró matemáticamente de hecho es así, con 33 puntos se ubica ahora el cuadro platanero en la posición número 15, 7 puntos por encima del Carabobo, que es el equipo que está descendiendo ahorita, esto automáticamente le da la salvación matemática a falta de dos fechas al cuadro del Vigía, están en estos momentos a 5 puntos de lo que es el lote para la Liguilla Federalamericana algo difícil de alcanzar ¿No? está matemáticamente a una posibilidad y tiene que hacer una combinación de resultados para que esto ocurra eh, quizás algunas derrota que han ocurrido pues para el cuadro platanero pues, le ha costado un poco acceder a este a este lote bueno, faltando fecha vamos a ver en qué posición logra ubicarse y, y a ver si logra su objetivo de entrar en cupo a Copa Libertadores otro partido de la jornada también se disputó en la ciudad de Caracas no, un partido muy interesante, se pintaba en la previa el Deportivo Petarra a Mineros de Guayana con resultado positivo a favor del cuadro de Carlos Maldonado, cuatro goles por dos. Luis. Sí, un partido que, que se tornaba interesante sobre todo por esa lucha este que, que se está dando en, en lo que respecta al al tope de la tabla del clausura entre Mineros y Lara, ¿no? y Minero logra sacar el resultado con cierta comodidad, no donde se cayeron prácticamente, como como decimos, se cayeron a goles, o sea, del... sobre todo al final del partido, un partido que termina para Petare con dos goles y Minero con cuatro, Giroletti y Andruti son los que colocan los dos goles petareños, y y bueno y los cuatro goles de Minero por parte de Jorge Sudo Rojas, Giovanni Romero, Jorge Serna y Darwin Machís ya en, en tiempo agregado antes de finalizar el partido. Y, y bueno, se se esperaba, ¿no? Se esperaba un que que Mineros pudiera resolver este partido. Quizás no no no, no esperábamos tantos goles, ¿no? Sin embargo, importante triunfo para Mineros, sobre todo a raíz de de que Lara también ganó y sigue ahí pegadito. Ca destacar que que mineros y son los únicos que matemáticamente tienen la posibilidad de ser campeón en este torneo clausura y y minero bueno con con esa con esta campaña invicta en el torneo clausura con nueve triunfos seis empates y ninguna derrota con sus últimos cinco partidos teniendo una racha de cuatro triunfos y un empate mientras que el Deportivo Petare, un irregular Petare sobre todo lo que respecta al Clausura llega a la posición 16 en el fondo de la tabla de lo que es el Clausura con solamente 15 unidades su segunda derrota de manera consecutiva luego de venir de, de dos victorias y, y bueno, que que hace pensar que que cada jornada que pasa el Petare sigue dando gracias por la gran cantidad de puntos que, que pudo asegurar en la apertura y que lo mantienen, bueno, en esa posición de de la de la tabla acumulada como que por cierto, a raíz del triunfo de Zulia fue bajado una posición más ahora lo que respecta a los cupos, a esos primeros puestos de ...del grupo del lote de liguilla pre-sudamericana... ...de sexto, exactamente, en lo que es la tabla general... ...otro partido que... ...de pronto sino no tenía mucho en juego, ¿no?... ...sobre todo por los rivales que enfrentaba... ...en la en la ciudad de Puerto Ayacucho... ...Tucanes de Amazonas ya ha descendido... ...oficialmente y matemáticamente también... ...recibió a Trujillanos... ...Fútbol Club, que bueno, sí está luchando todavía en es ese lote de Lilla Presudamericana, y bueno, el conjunto de, lo, de los guerreros de la montaña lograron imponerse y, y dar respeto a, a como visita de tres goles por uno ante el conjunto de Amazonas. Los goles fueron de Víctor Valera en contra, para Tucanes, a favor de Tucanes, y mientras que, que por Trujillanos y Mer César Alzate y Omar Perdomo son los que ponen cifras a este... ...a este partido disputado en el oriente sur del país, Michael. Sí, destacar a pesar de la mala situación de Tucanes... ...que oficialmente ahora sí es un equipo de segunda división, nuevamente... ...lamentable por la plaza, ¿no? 7.660 personas asistieron hoy... ...a la asistencia de despedida, ¿no? Sí, se puede decir, ¿no? Considerando que este ya es el penúltimo partido de Tucanes en primera división... Sí más de siete personas muy buena la asistencia y considerando el rival que es trujllano que quizás tampoco llamaba mucho la atención, pero qué hay que destacar esto no es lamentable por esta plaza se extrañará algo no lo que es la asistencia lo que es los partidos de primera división esperamos que sigan trabajando no eh, no que no descuiden este equipo y que pronto vuelvan nuevamente con un poco más fortalecidos a primera división mensaje trujianos a ver si. Eh, logra su cometido de luchar por o cupo internacional que es para dos para lo que queda 12 de, de, de torneo Sí, resaltando ya lo, lo de tucanes que decimos que ya un equipo de segunda bueno su campaña en el clausura si sí lo dice 8 puntos solamente en el fondo de la tabla donde en los últimos 5 partidos han conseguido solo un triunfo por cuatro derrotas. Mientras que el equipo de Trujillano se encuentra en la novena posición con 19 puntos ya con su segunda victoria de manera consecutiva luego de, de, de venir caer derrotado hace 3 jornadas atrás. Por otro lado, Michael, nos encontramos con un partido, bueno, que, que, con, con poco que destacar, un Aragua que recibió estudiantes de Mérida, un partido importante para estudiantes, pero bueno, digamos que la, la parte positiva es que estudiantes logra re, rescatar un punto en la ciudad de Maracay ante Aragua sí, iba en una plancha una, una cancha difícil no la de Giuseppe Antonelli de Maracay estudiante que sigue sumando de a poco así sea de un punto, pero está logrando cometido que es permanecer en primera división, sobre todo aprovechando los tres traspis también de Carabobo, y en este caso man, mantiene la posición número 16, que es la que lo mantiene aún en la primera división con tres puntos de ventaja ante Carabobo, Aragua quien con ese punto en este caso aún se mantiene allí a mitad de tabla el cuadro de Ángel Larum Caballero que hay que destacar que este técnico ha sido eh, renovado para la próxima temporada, ¿no? El Caballero que ha chuá temporada, una, una temporada pareja eh, para este cuadro del Aragua, tiene 5 partidos sin conocer la derrota, cuatro empates en sus últimos cuatro partidos y bueno, mientras no se den las derrotas el equipo siempre va a estar allí peleando y los resultados van a llegar y el objetivo siempre en la mira, ¿no? También de este cuadro de la ciudad de Amaracay 2.599 personas según el reporte que tenemos acá fueron las que asistieron al pequeño eh, estadio de Giuseppe Antonelli de la ciudad de Amaracay eh, el Maturín también en el cuadro del Monagas recibía al Real Sport y lo derrotó un gol por cero nuevamente el goleador de este equipo o uno de los grandes goleadores de este equipo en la temporada el colombiano Fernando Cabezas al minuto 41 le da cifras definitivas al partido, Monagas que no venía de buenos resultados, sobre todo en la última jornada donde cayó había caído derrotado en Valencia ante el, el Carabobo en este caso logra salir de esas tres partido sin obtener la victoria de Monagas de nuevo se mete en la pelea por también por cupo internacional con 39 puntos en la tabla general, en este caso en la mitad de tabla en la décima posición se encuentra, mientras que el real esto con esta derrota está saliendo en estos momentos a falta de dos jornadas de ese grupo de ocho, ¿no? un resultado que pone eh, enciende las alarmas también dentro del cuadro capitalino en partido con donde asistieron 2.705 personas al Monumental de Maturín se puede decir que en asistencia regular para abajo considerando no solo la inmensa capacidad del Estadio Monumental de Maturín que sabemos que no abarca todo, toda la hinchada del Monagas es por club pero